Transitando ya nuestra octava temporada y todo lo que ocurra en este programa lo vamos a ver reflejado en unocontra uno, uno web.com, nuestra, nuestra web、eh, que forma parte de, de estas seguidillas o cadenas de, de medios informativos periodísticos vinculados y dedicados puramente al bajero, que, que tenemos de hace un tiempo a esta parte,、eh, todo nació después de uno contra uno televisión, claro está. El sábado estaremos nuevamente a las 11 de la mañana,、eh, hablando un poco de la selección argentina y de las ventanas que se vienen, porque es el tema. Si bien es cierto que hay otro tipo de informaciones, si bien es cierto que está la Liga Nacional、eh, a un t r i 3 de empezar su temporada,、eh, el martes habrá una presentación en Palermo,、eh, el miércoles ya a r r a n c a la liga con el partido televisado entre San Lorenzo y Bahía Básquet. Eh, el primer juego televisado habrá dos fechas miércoles y jueves.、Eh, los equipos están terminando de, de reacondicionarse, de ponerse bien. Pero ahora lo importante, después de haber pasado este Super 4,、eh, y que lo ganó magníficamente San Martín, obteniendo de esta manera、eh, su primer título de, en la Liga Nacional de b á s q u e z ¿no?、Eh, que llegó. Martín es un equipo que ha apostado siempre, que ha, ha hecho las cosas bien, y, y obviamente. No se le habían dado ¿Los resultados. Bueno, por fin se le dio un resultados y, y le ganaron la final al Instituto de Córdoba, una linda final que pudimos vivir por la pantalla, te dices por a h todo lo que dejó eso, ya lo vemos mucho el domingo de la noche en todo red, hicimos un análisis y un balance de lo que fue este Super 4, final del Super 20, el primero Super 20 y que ganó muy bien el equipo de San Martín de Corrientes. Pero ahora nos vamos a San Lorenzo. Ahora nos vamos al pando, nos vamos a b o e d o porque ahí está la selección argentina, Trece son los jugadores que, que, han, que están todavía en, con el seleccionado,、eh, practicando para esta primera ventana que se va a llevar a cabo el día jueves en La Rioja, frente a Paraguay, equipo dirigido por Luis Elmiato Oroño, jugador, el jugador argentino que tuvo muchos años en la selección argentina. Y uno de los asistentes era Javier Martínez. Ayer estuvimos charlando con él en este programa. Una linda nota con, con Javier.、Eh, y va a tener a José Fabio como otro argentino protagonista, porque es un argentino nacionalizado o naturalizado、eh, paraguayo y está jugando desde hace un tiempo en la selección de Paraguay. Partido televisado por la pantalla de t e i p o r t s junto a David Carlin y Juan Carlo s m e c h i n i Ahí estaremos además con José m o n t e s a n o El día jueves, ¿eh? muchas n o a e d a s las d e s del corresponsal de Portia y quienes h a b a irá a tener alguna otra que otra nota y algún informe para lo que será el sábado uno contra uno. Nos va m o s a l p a n d o ahí está Santiago Ortega, hola Santi, ¿cómo te va? Fabio, b u e n me diría para vos, un saludo muy grande a Gastón, a Noelia, a Franco y a María. Así es, acá estamos y parece a propósito, recién termina justamente el entrenamiento, se está acercando oveja para la atención a la prensa con los medios. Pero como bien marcaba, se、eh, terminó un nuevo entrenamiento. Después de la tarde habrá el segundo y último acá en la ciudad de Buenos Aires. Porque mañana temprano viajan en Gulos Chartes de La Rioja, donde hay muchísima expectativa. Me comentaba la gente de ProEnter que la venta de entrada viene muy bien, recordando que están desde los 200 a los 1000 pesos. Y que son 9.500 butacas las que、eh, están disponibles para, para venderse en La Rioja. Una g e n e r i ó n e 21 al... a 15,、eh, 9.500. 9.500, perfecto. donde Argentina, como te decía, 21 a 15 horas estará enfrentando a un Paraguay sin Araujo, a quien conocemos muchísimo también pasado en la liga,、eh, ni Ramón Sánchez, como b i e n me marcabas a Javier Martínez en otro costado, ¿no? en otro lado de, de su carrera, ahora como segundo asistente, como nos confirmaba ayer en exclusiva en uno contra uno radio. Está muy bien, está muy bien.、Eh, mucha, mucha prensa.、Eh, veo cámara de Deportes en la TV pública, está...、Um, Y es bien, obviamente José Montesano con Joaquín Gobia, que serán los r e p r e s e n t a n t e de Sportia en estas primeras ventanas, tanto en La Rioja como Paramay. Después,、eh, los amigos de siempre, ¿no? la gente de Reloj d e 24, está como siempre de campa, parece que no hay evento de b á s q u e z sin campa.、Eh, sí, sí. Así que lo habitual, Fabián García de b á s q u e z Plus, todos acomodándose para escuchar primero a Sergio Mández, que viene a hablar con los medios. Bueno, cuando tengamos ahí la palabra de Sergio, si querés, este. O de es ese, que los jugadores、sí. ya están elongando seguramente. Claro, los jugadores están terminando de tirar al aro algunos, algunos ya han e n t r a d o al escuadrón, caso Gabriel Deque, Pencairre y Coco Mainoli, el resto están en, en el estadio practicando. Ahí viene Sergio Hernández, así que me pego a la conferencia. Dale, dale, e s t a m o s aguardando l a c á m a r a t o m a n d o s sé, e ya se viene la palabra de Sergio Hernández en vivo en uno contra uno de radio. Estamos en San Lorenzo, estamos en el p a n d o con Argentina y la palabra de Hernández. A ver si podemos llegar con, con el teléfono hasta ahí.、Ah. Ahí está Santiago Ortega tratando de ubicarse. se escuchan voces de fondo obviamente esperando por la palabra de la oveja y después de tres jugadores que seguramente van a estar dialogando con, con nosotros también a lo v i s t a los unos de ellos pequeña discusión entre colegas para c o m o d a r s e pero bueno que pasó que pasó que pasó cuente cuente q u i é n discute no lo puede decir porque si no n o s manda al frente con, con uruguay q u é análisis hacen fundamentalmente o hace este l plantel en sí tienen todos de competir、eh, en la liga y fundamentalmente de los rivales bueno para nosotros y para todos es una nueva experiencia n o Es、eh, recibir es la m o s gracias a dios tenemos la experiencia en países como argentina del fútbol Entonces, tenemos alguna idea de cómo, cómo hacer、eh, Hemos recibido incluso jugadores el n día de hoy me robito la llevo hoy de rusia、eh, los jugadores、eh, en competencia que era algo que no sucedía en etapas anteriores y dos días para preparar el partido así que estamos todos a p r e n d i e n d o un poco de eso mucho contenido táctico en los entrenamientos y Con una ventaja de que la mayoría estaban en procesos anteriores y bueno, la Argentina hace ya muchos años que juega con la misma idea, con la misma línea de juego, eso nos da un terreno ganado. De todas maneras,、eh, estamos como en un proceso bastante acelerado de tratar de llegar, o s s a b es que el bajedol es eminentemente táctico, muy táctico, y a lo mejor tenés que pre preparar 10, 12, 15 sistemas de juego para jugar dos partidos contra dos rivales diferentes que a la vez merecen su, su adaptación táctica también. Sí, digo que debe ser difícil tratar de adaptar un、sí. sistema o varios, como acabas de explicar, con jugadores que recién llegan más allá de la competencia y explicarle distintos sistemas propios y los rivales que son distintos, ¿no? Como bien decías vos. En sí, poco tiempo.、Digo. Sí, por eso hay que ser muy cauto y muy preciso. Yo tengo que entender que hay jugadores que, que vienen con un una información permanente de sus equipos y yo en pocos días le tengo que poner todo una, un chip nuevo entonces tengo que hacer un trabajo、eh, lo más una, a ver, preciso posible para tratar de que la información no te termine jugando en contra ¿no? y el scouting es relativo porque por ejemplo de paraguay todavía no tenemos imágenes creo que hoy j u es un amistoso y que podemos tener algo de eso、eh, Y va a ser prácticamente parte digamos, de la charla técnica del día del juego. ¿Y Panamá y Uruguay? ¿Qué te r e p r e s e n t a como Bueno, nada, Panamá ya, que es el segundo partido que jugamos en esta ventana,、eh, es un equipo ya con más experiencia, que se ha armado con jugadores de oficio, jugadores que ya llevan muchísimos años jugando para la selección.、Eh, en su casa, son, son rivales, bueno, igual que Uruguay, ¿no? son rivales a. que tienen como objetivo clasificar al mundial.、Eh, así que, y que además siempre es una motivación especial para ellos hoy jugar contra Argentina, porque la realidad, Argentina no, quizá no sea una potencia mundial basquetbolística, pero sí es una potencia dentro de lo que es el continente americano y un desafío y una motivación para cualquier país que nos e n f r e n t e Sergio, recién hablaba s y decía s que es nuevo para todos y es nuevo para todos. En, en esta novedad, ¿qué es lo que priorizar? Eh, ajustar algunos detalles con, con jugadores que ya tuviste en distintos procesos también tenés que tener t e e n en cuenta lo s físico s el que pregunta hoy, josé montesano que llega hoy a la madrugada en este preciso momento de práctica con un viaje a la rioja con dos días a la rioja volver a buenos aires、e、ir a panamá lo s físico s también más que nunca tener t e e n en cuenta s í pero tenemos un plan del largo nosotros tenemos d 12 jugadores que pueden jugar puede, cualquier puede, puede momento c u a l quiera y se、pues, puede hacer una una rotación、sí. intensa, larga y, y, y, creo que lo físico vaya a afectar lo que no hay que traicionar no hay que, no hay que negociar es una idea de juego ¿no? que por, por poco tiempo que tengas de, de trabajo la filosofía de juego la idea la, la parte digamos, de identidad eso es lo que hay que respetar porque es lo que nos va a llevar a conseguir cosas y además es lo que nos ha llevado al lugar donde está Argentina no solo ahora sino en los últimos 20 años y después es un tema que a esa idea le tenés que agregar herramientas que son la táctica que la elegís、eh, tratar de elegir lo suficientemente necesario y, y, y que sea posible de entrenar p p r e a r r a a l o mí no me gusta ir con, con cosas que no tengo entrenada s así que hay que optimizar mucho el tiempo y después sí adaptarse al rival de turno es fide el p i d a u n p o c o se la conseguís con la americana rápidamente por ahí con jugadores nuevos que se metieron en la selección y que entendieron rápidamente cuál es el juego que te gusta a vos y cuál es el juego que juega la selección si í s、sí, es verdad que en la americana conseguimos una idea bastante rápido y, y jugamos a buen nivel y un básquet que nos potencia que nos gusta y que nos hace sentir cómodos、Pero、bueno ahora está el pencaguirre d tamata d l tamaynoli y lautaro guerra y varios jugadores que no han estado en procesos anteriores y Y que, tienen que volver a adaptarse y que también i e e que volver n n adaptarse a t que y tienen algunas otras características y, también, y para sacarles el mayor provecho tenemos que también adaptarnos un poco a ello. Sergio, s ¿cómo、es? afecta la ausencia de jugadores de la NBA y de la Euroliga como Campaso y Garino? Obviamente que nos gustaría tenerlo, s pero trato de... No quiero sonar de libro, de cachet, pero... Nosotros tenemos buenas presencias, como para andar preocupándonos por las ausencias. No está Campaso, e o está Provincia, la está Alpen Gaguirre, no está Darino, pero vuelve Mata, que es un jugador, digamos, en posiciones, estamos hablando de posiciones similares, ¿no?、Pero、tenemos jugadores con qué jugar y, y que nos van a ayudar a no extrañar tanto a ellos, igual que a Brusino.、Eh, hay equipos que le ha hecho, que le hace más daño a este sistema, ¿no?、Eh, hay, hay países europeos que... principales 30 jugadores o juegan la n b a o j u en g a la euroliga entonces pero trataremos de disimularlo de la mejor manera los extrañamos porque son parte de este equipo ya hace mucho tiempo q u é esta fase de u a preparación normal e saque e sacaste que tuviste que ah mucho mucho rápidamente venimos hacemos un ajuste físico técnico para tratar de que todos los jugadores tengan su espacio para entrenar y Eh, algunos incluso sacarse el viaje de encima. por Calculé que Luis llegó horas antes del primer entrenamiento con 12 horas de j e t l a g de China acá y, y 30 horas de viaje. La províncula bajó en 6 a hoy y llegó para entrenar directo acá. Entonces, hay una parte del entrenamiento que está destinada a todo lo que es prevención,、eh, Ajuste físico y ajustes técnicos, y después ya directamente vas a lo táctico. No hay d r i l l s no hay ejercicio, no hay repe demasiada repetición de, de cada cosa. Es aprender、eh, a, a utilizar herramientas tácticas para estos dos partidos y ya está. á por último,、bueno, ¿vas a pasar mejor para Panamá o los tomas igual? Yo me encanto en cuanto los médicos, los kinesiólogos, y preparadores físicos no me den un, la misión de un cuidado especial de un jugador, para mí, alguna vez que están acá, son todos iguales y yo no, no puedo andar con la calculadora de cuántas horas viajaron, cuántas horas de diferencia tienen con su país, etc. Mientras estén acá, tienen que hacer el mayor esfuerzo todos y, y obviamente si después escucho a los profesionales de esto que me dicen a quién tengo que cuidar y en qué momento lo tengo que hacer. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Sergio Hernández en la primera atención a la prensa acá en b u e a u Fabi.、Eh, no, el pequeño contratiempo fue con Fabián García y con los cámaras que, que estaban de su ubicación con el celular.、Eh, ¿Su ubicación o su desubicación? ¿Tengo que r e s a l n z a r esa pregunta? No, no, no, q u é lindo, es un chiste, es un chiste, es un chiste. Bueno, siempre pasa lo mismo y, y no somos tantos, no somos tantos. <risa> Vamos con Marco Mata, ¿querés ahora pegadito? Sí, dale, dale, dale. dale. Bárbaro, a l escolta de San Lorenzo, uno de los cuatro que como g o s e aciona bien. Arranca, arranca, arranca. Siempre arranca, siempre arranca. todo. Bueno, me imagino que feliz. Una vuelta que necesitaba, que quería. En un momento importante de tu carrera, una maduración importante también. Sí, la verdad que muy contento,、eh, agradecido de que Sergio vuelva a conocer en mí,、eh, después de b、bueno, unos e u n o años que te falté por diferentes cuestiones. Y bueno, contento y ojalá que ...que podamos darle los dos puntos a Argentina, que, que es lo que necesitamos. n o Bueno, ¿cómo se viven estos primeros dos entrenamientos? En un sistema de, de competencia y de eliminatoria nuevo para todos, desconocido para todos, donde hay que probar todo el tiempo, ¿no? Así, ¿no? Sí, sí, creo que es raro para el cuerpo técnico, raro para nosotros,、eh, pero bueno,、eh, acostumbrando un poco al, a este ritmo nuevo por ahí, más de fútbol que, que nuestro,、eh, pero bueno, habrá que acomodarse, adaptarse y. ir acomodando las cosas para que, que eso t sea normal y que nos dé resultado a todos. ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? De lo poquito que se va, digo, teniendo en cuenta las concentraciones anteriores, que por ahí a veces eran más largas, pero tenían tiempo para jugar amistoso. s y Creo que tiene su, su precio contra, ¿no?、Eh, por ahí los procesos anteriores、eh, se extendían mucho tiempo,、eh, uno está mucho fuera de su casa, de su familia, todo.、Eh, ahora es un proceso de una semana. Eh, tiene como contra no eso t de entrenar de que sea todo en dos días ya tenés que saber、eh, las jugadas por ahí chicos que han estado en la american cup、eh, venían un poco traían ya las jugadas y todo de ahí、eh, pero bueno como te dije antes hay que adaptarse acomodarse tratar de, de sumar y que, que no sea una carga el tema de, de venir y de entrenar dos días para, para el partido que sea Que esté bueno que todos sumemos y que, que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. a que s ¿no? Que tiene que ver con el sistema también, el hecho del de poco conocimiento que hay en profundidad de los rivales, de cómo saber sí, taller, una... jugar, ¿no? Con alguna táctica, digamos, el el primero que conocerse, uno ensayar, como decía, t r a i c o n b Hernández,、eh, las tácticas a llevar a cabo, pero del rival poco y nada, no hay mucho tiempo. Sí, ahora lo primordial es hablar de uno, a... por ahí con jugadores que no, no hemos jugado también terminar de conocernos o empezar a conocernos、eh, creo que hablar del rival se hablará e l día del juego casi、eh, los que sabrán más seguramente va a ser el cuerpo técnico hoy nosotros nos dedicamos más a, como dije antes a nosotros y cuando llegue el momento se hablará como como hablamos es un proceso nuevo para todos、eh, creo que esta semana es una experiencia y a medida que, que pasen las ventanas también、eh, va a ir mejorando todo sí, en e s e momento de, de ausencia y esta vuelta a la, a la selección de cosas q u extrañaban e pero digo de, de deportista la adrenalina y demás、ah, a todos nos gusta jugar para la selección、eh, jugar con esta camiseta a todo jugador de cualquier deporte le, le gusta así que no extraña eso extraña tratar de, de dar lo mejor para, para la selección para nuestro país y, y siempre que estamos tratamos de hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien Como dije antes, capaz que,、eh, que las cosas no salen o sí, pero que, que siempre uno intenta. Ojalá que nuestro primer partido local acá en Argentina, así que esperemos darle el primer punto. ¿Cómo, ¿Cómo te ves o s en lo particular y en lo grupal para este partido de, del jueves? ¿Y crees que es un plus、bueno. jugar, arrancar, digamos, las eliminatorias de local? Yo me siento muy bien.、Eh, por ahí n o venimos de. En lo personal es el mejor momento porque bueno, perdimos el Super 4 y íbamos con muchas expectativas. La verdad que fue un momento difícil para nosotros,、eh, pero bueno, a veces las cosas nos a l e n como una espera. Y, y después,、eh, no sé si es una presión, pero creo que es un momento lindo como, como lo que pasó en Bahía Blanca:、eh, inaugurar de local y tratar de. de dar este punto de aprovechar aprovechar también que, que se arranca de local, ¿No bueno, no de local con van a poder jugar de local con más continuidad que é significa s para u t d e s preguntando a la colega de Deporte no. B no,、eh, por ahí como habíamos dicho los torneos anteriores se jugaban en un solo lugar、eh, era complicado jugar de visitante como dije también muchos días fuera、eh, ahora hay que tomarlo como como como es no son torneos cortos y Estar tranquilo, creo que lo más importante es estar tranquilo y, y las semanas que, que se están、eh, aprovecharlas. Marco, ¿tú ahora s cuentas también o se la dejan solar c o r cortito? Porque esta primera fase es clave. No, creo que las cuentas las la saben todos. Acá hay que ganar todos los partidos que se pueden、eh, y que no hay que resignar ningún punto porque todos son claves. Compartíamos entonces hasta ahí la palabra. de uno de los nueve jugadores convocado s por Sergio Hernández que juegan en la Liga Nacional, cuatro son de San Lorenzo y después bien repartido la cuestión con un jugador de Bahía, uno de Obras, uno de San Martín、eh, y uno de r e g a t a Fabi está muy bien, está muy bien ¿Y ¿irá algún otro jugador más ahí a la conferencia de prensa? Está、ah, los... prometido la Provítola y Orredivo, vamos a ver qué sucede sí, Orredivo, qué... orredivo este, son los, los, los dos que podrían ir, la Provítola y Orredivo Bueno, bueno bueno bueno bueno preguntaron los, los, los, los cuatro la, a los dos entrevistados fueron los mismos, los mismos entrevistadores s í viste c ó m o ¿No? es esto cuando hay micrófonos de, de cámara imponen un poco más viste Sí, s í y s í y、claro. alguno está en vivo en este momento josé está en vivo c ó m o c ó m o josé estaba en vivo en ese momento para p o r Creo que sí,、eh, no, no te lo podía asegurar porque lo tengo del, del otro lado. Al f i n a, a se hizo un nutrido grupo después de la, las fotos de Gran Figueras que también estaba ahí dando vueltas y como、bien. siempre、sí. un poco enojado por la organización, pero bueno. Como siempre,、eh, como siempre. Sí, sí, sí, sí.、Ah, hay、como、cosas、siempre. que no cambian, me parece. ¿El enojo o el tema de la organización? <risa> ¿Te tengo que responder de vuelta a esa pregunta? No, no, fue un chiste, que quede que, como que fue un chiste, nada más. Que quede como que fue un chiste, es increíble, pero. solo poquito, s no es、no, no、tanto tampoco tan importante, o s sea, e hay tan grueso、no, como、ah, para sí, no, no, no ponerse... Vamos con la pro, que se acercó, u e vino hace muy poco dale, de viaje de Rusia. Chicos, ¿qué se siente cuando en un c a m e o n o fin se n e hacer un viaje semejante en el partido de arrancar, entrenar y viajar y jugar? Muchas respuestas hoy van a ser, no sé, ¿no?、Eh, es la primera experiencia que vamos a tener muchos...、Eh, Eh, para j u g a r n o jugando de esta manera、eh, cambiar el chip ¿no? de, de un día para otro、eh, pasar de, de equipo a selección de un rol a otro de, de dos equipos totalmente distintos ¿no? y en medio de una temporada o sea, será medio raro pero obviamente estamos acá para porque estamos preparados estamos acá para para hacerlo de la mejor manera y bueno obviamente queremos empezar con la selección eh, estas eh, ventanas y las eliminatorias、eh, de la mejor manera. a a q u í te e pasa por venir de procesos largos con los mismos jugadores, mismos entrenadores?、Eh, Se podría decir que、eh, con el equipo que tenemos hoy, que tenemos varios jugadores que han jugado la America, porque hemos jugado una muy buena America,、eh, creo que eso nos podría jugar un poquito a favor. pero bueno nunca se sabe no、eh, es un partido son tres entrenamientos para preparar un partido、eh, capaz que no sabemos con qué podemos llegar a salir no、eh, pero bueno creo que tenemos que nada, estar mentalizados concentrados enfocados en, en dar lo mejor cada uno para, para que el equipo juegue la mejor manera y c ó m o se、uno. preparan para estos partidos con tan poco tiempo de entrenamiento bueno、eh, uno intenta nada, Ver los detalles más importantes. ¿no? Eh, es difícil entrenar todo,、eh, no se puede entrenar todo en tan poco tiempo,、eh, pero bueno, creo que el f o p o técnico está capacitado, lo ha demostrado muchas veces en, en preparar equipos en poco tiempo para, para bueno, hacerlo de la mejor manera. En particular, vos,、eh, con el nuevo sistema de clasificación al mundial,、eh, ¿qué opinas sobre eso? Bueno,、eh, tengo la suerte de estar acá y estoy contento de estar acá. Me gusta、eh, el hecho de que las eliminatorias se jueguen de esta manera. Soy un poco futbolero también.、Eh, todos acá en, en Argentina、eh, nos gusta y capaz que estamos un poco más acostumbrados a esto, pero es algo muy nuevo.、Eh, es algo que creo que tenemos que, que nada, ir improvisando sobre la marcha. O sea, a priori te gusta este l t i m o eliminatorio. Sí, sí, sí. La verdad que me gusta. n o gustó mucho el viaje que hice ayer para venir, ¿no?、Eh, pero no. La verdad que fue un viaje. Eh, muy buena, era la mejor conexión que había para poder venir y ...bueno, creo que hoy poder ya estar acá a la mañana, moverme,、eh, para la tarde hacerlo un poquito más fuerte, creo que. Nah, me siento bien. ¿Es siempre tener conciencia de los riesgos de este formato en esta primera fase, antes del primer partido? Bueno,、eh, nada, muy importante la primera fase como todo lo que viene, ¿no? Creo que encargar el partido estoy con Paraguay, en casa. Eh, en la rioja ¿no? con tanta repercusión y, y por un equipo con grandes jugadores ¿no? eh, creo que que venga Luis、eh, es algo muy importante nosotros nos tomamos todos los partidos con, con mucha importancia、eh, de esto de primera fase como los que vengan más adelante sea el rival que sea así que nah, creo que tenemos que, que jugar así pensar de esta manera para, para hacerlo、eh, dentro de la cancha、eh, lo mejor posible Nicolás a p r o v í t o l a entonces uno de los extranjeros, por así decirlo, de este equipo que viene directamente de Rusia, los otros son Luis e s c o l a d e s de China y los dos de ACB, como Marcos Delía y, y Lucio r e d i g o que justamente ahora se está acercando para hablar con la prensa. Dale, Lucio r e d i g o o sea que viene el cuarto, tercer jugador más el técnico, ya pasó Sergio Hernández, Marcos Mata, Nicolás a p r o v í t o l a Viene el... Lucio Redivo, estamos en vivo desde el Pando con Santiago Ortega, excelente Santi, el trabajo este, desde ahí, así que vamos a escuchar l a p a l a b r a de、eh, Lucio Redivo. Y me parece que después será momento de la foto oficial n o del de alma a argentina de cara a estos dos primeros partidos de las ventanas clasificatorias、sí. al Mundial de, de China 2019, que Argentina después tendrá un periplo importante, n o porque、claro. la Rioja tiene que volver a, a Buenos Aires, después vuelos c h a r t e r se va a Panamá donde jugará el día domingo pero bueno, vamos con Lucio Rodrigo que, que ya está hablando con los colegas. ¿Qué t t r ¿trabajaste horario, a a a adaptado ya s lunes, e el el al domingo, chico selección? través tal? Buenos días a todos,、eh, primero que nada, sí,、eh, obviamente que, que sí, no, no hay, si bien hay diferencia s tampoco hay, hay tantos, son, son cuatro horas, sí、eh, fue un, un viaje largo después de, de, de un partido de, el domingo pero pero bueno、eh, es la selección argentina、eh, es representar a mi país como siempre digo es lo más lindo que, que le puede pasar a uno como, como jugador así que、eh, estoy muy contento con eso y, y ya dispuesto a, a entrenar a lo mejor manera, ¿Qué en la Argentina q u é v i v e n c i a s t e en estas primeras dos prácticas Lucio ah、eh, creo que bueno ayer se me fue cansado pero pero nada、eh, después obviamente está、eh, O sea, que van a intentar mantener q u de la misma forma que, que tuvimos en el torneo anterior y, y bueno ya pudimos、eh, jugar un poco hay、eh, bueno, eh, jugadores que, que se tomaron ahora、eh, y bueno ya nos conocemos un poco más entre todos y bueno estamos más preparados para, para jugar、eh, estos dos partidos con, con mucha confianza y ser v e n i a l lo más rápido posible con alguno te conociste ahora、eh, si ¿sí? a l e x a n d Si bien se había enfrentado、eh, un montón de veces, sí me, me conocí ahora por, por primera vez. z f a l t á muy distinto a、eh, este partido, a un partido de liga en el que viajabas 14-12 horas y jugabas el otro día? Nah,、eh, creo que...、Eh, a ver,、eh, es un partido,、eh, si bien、eh, a veces viajas más, a veces viajas menos,、eh, siempre tenés el mismo tiempo de... de recuperación, o sea, el día anterior、eh, tenés para, para descansar, para t a c a r s e temprano, para preparar el partido y, y eso creo que, que b、bueno, u estar n o e descansado un día antes ya, ya sobra y, y falta para, para poder c o m p e t i o d e r t o m p e s c r No, bien,、eh, si bien cuesta, es, al principio、eh, cuesta bastante. Eh, no, bueno uno a poco se, se va adoptando la forma de, de jugar que que vas de allá creo que si juegan、eh, un poco más、eh, estructurado de lo, que, de lo que se juega acá eso quizá me, me costó un poco、eh, en vez de,、no、sé, de tratar de, de correr tanto empezar a, a frenar un poco el, el juego pero, pero bueno、eh, así de s a liga me tendré que, que acostumbrar、eh, voy de poco、eh, el cuerpo técnico el entrenador y Y todos los compañeros ya me, me, me están ayudando un montón, s o y muy agradecido. Y, y bueno, ahora、eh, tengo que, que cambiar el chip y, y concentrarme en la selección. Y cuando me toque volver a Europa, pensaré, pensaré en eso. Teniendo en cuenta el poco tiempo que tienen de entrenamiento, ¿cómo ves el equipo para este partido contra Paraguay? No, muy bien,、eh, creo que、eh, más allá del de poco tiempo, la idea、eh, ya, ya está clara. ¿no? Nosotros tenemos que jugar al, al 100%, no vale、no, no, no, la p o r por p e r d i d a j u g a r o n a final los dos partidos son son dos finales para nosotros、eh, pase por pase y, y bueno tenemos que, que estar concentrado s para, para eso、eh, es la selección argentina estás representando un país y, y, y bueno tenemos que d a r e l máximo de, de cada uno d i f í c i lo quería sobre el rival no con tampoco es un poco primero del trabajo ustedes e n c o n t r a d o s e r e bien prácticamente y después tratar de analizar algo del rival digo paraguay panamá s í s í、eh, pero como Como te decía anteriormente,、eh, si bien、eh, al tener poco tiempo creo que tenemos que concentrarnos más en, en nosotros, sea、eh, el rival que sea.、Eh, obvio que el escalón está, vos, vos podés saber un montón de cosas de, del rival, pero quizá en tan corto tiempo debemos concentrarnos en hacer、eh, mejor las cosas y, y la ejecución de, de cada jugada, ¿no? eh, jugar cada hora, cada jugada como si fuese la última vez. bueno ahí estaba entonces lucio rodrigo、eh, recientemente viajó desde españa hacia acá para incorporarse al equipo de s e r g i o m á n d e z bueno hasta ahí entonces la palabra del de otro jugador de la selección que había prometido germán beder pasaron los tres pasado marcos m a t a s pasó nico l á s p r o v i s t o d lucio r o d r i g o y previamente el entrenador y los escuchamos en vivo en uno contra uno en los micrófonos previo a lo que será en un rato a la tarde el, el tercer entrenamiento y después el viaje mañana h al c i a e primer compromiso que será en la rioja en la rioja que、eh, esperamos y suponemos que va a estar explotado el estadio del super domo para recibir a argentina en el debut de estas ventanas Fabio.、Eh, el plantel viaja con los 13 jugadores o va a ser el corte sergio ahora eso lo van a decir hoy a la tarde me dijeron、ah, ok porque por ahí viajan con los 13 y sigue sumando experiencia al p i b e berra que uno supone que digamos al ser el más para es eso vino ¿no? también claro vino para sumar experiencia recordemos que lautaro fue el pivot e de la su 19 en el último mundial, sí, sí. En en el mundial、claro. eh, y no lo hizo mal no lo hizo mal jugó bastante bien y, y está bueno que entreverado con, con los jugadores más importantes c ó m o lo, lo vieron a escola ¿Pudieron, pudieron ver a escola cuando dejaron pasar a los medios y a escola estaba descansando en un costado、eh, mirando al resto de su, sus compañeros así que no lo hemos visto entrenando、ah, bien. está bien está bien a,、eh, lo, lo poquito que se vio por alguna cosa que se subió a l g una red social estaba, estaba muy rápido y estaba muy, muy como muy claro、bueno, ¿no? viene tal vez en su mejor momento s c o l a no después de las l e s i o n e s que lo persiguieron en la última temporada y con mucho protagonismo en una liga、eh, de menor medida que la n b a pero bueno él con grandes números muy buenos números muy buenos números los que están trayendo este, luis escola en el, en el básquetbol de, de china Bueno, que me da la sensación para completar、sí. la información y ya vamos a la pausa,、eh, Argentina arranca con el rival que mejor le cae para el debut, ¿no? n o un Paraguay que sabemos que siempre ha, estado, ha sido inferior en, en, en América y después es un duro compromiso, interesante compromiso el del día domingo contra una Panamá plagada de jugadores c o n pasado en la liga, como por ejemplo Gaskins, l e v y Fox, o g l a y s e o r e d a y a s a y además en un estadio que siempre ha sido Para la Argentina, como el Roberto Durán, y a partir de las 18 horas del día domingo será el segundo compromiso e l equipo comandado por Sergio Hernández. Sí, sí, un equipo un equipo de Panamá que tiene a los dos Gaskins, a Trevor y a su hermano, que tiene a Michael Hicks, que si bien no jugó acá, lo conocemos mucho de haber jugado todas las competencias. y e h a pasado los 40 años y la sigue rompiendo en Uruguay. Sí, es un goleador bárbaro. Tatito v i r í e que jugó en Ferrocarril Oeste también, Está, es uno de los. De los convocados,、eh, un equipo con mucha experiencia, un equipo que para nada va a ser fácil para la selección argentina. Recordando que este, el partido será televisado por la pantalla de Tay Sports el día domingo y que también el jueves por la noche será televisado por, por Tay Sports.、Eh, bueno, si tenéis algo más por ahí, vamos a meter la pausa. En un ratito nos damos una vueltita, por ahí algún dirigente, por ahí algún colega, por ahí alguna cosita que surja. Eh, no cortamos, quedamos en línea. Nosotros vamos a la pausa y a la vuelta seguimos desde Roberto Pando con Santiago Ortega. Muy buena la cobertura, Santi. Gracias.、Eh. No, río, gracias,、bueno. un abrazo. Ridin. n Pérez. Pérez. Teléfono. Dale. Atende que hay mensajes. Comunicate con uno contra uno radio. Deja tu mensaje en el 011 4535 5700 y p a r t i c i p a del programa. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. p i c s p o r t es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea r u n n i n g Todos los modelos en picksport.com.ar. p i c s p o r t p i c s p o r t I can play. Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, Zamal 0810-888-0010 o ingresa a w w w p r e v e n c i o n salud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583-www.ssalud.gov.ar. s Número de inscripción, 1679. Nadir. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570.、Estamos、en este programa, d esto e que es uno contra uno, estamos hasta las tres, estamos en Boedo, estamos con el entrenamiento de Argentina. Ya tuvimos la palabra de Sergio Hernández, de Marcos Mata, de Nicolás Provístola, de Lucio Redivo, protagonistas de una selección argentina que va a enfrentarse a Paraguay. En su primer partido de estas nuevas ventanas clasificatorias para el Mundial y después el domingo, sin mucho margen, se va a ir a Panamá a jugar contra el difícil Panamá. Pegamos una vuelta por José Mármol y Salcedo. Ahí está Santiago Ortega. Bueno, Fabi, acá estamos. Gentileza de Germán Medes, como siempre, un amigo de la casa. Y estamos muy cómodamente instalados en el vestuario local donde San Lorenzo y ahora la selección argentina están. Eh, haciendo la entrada física, el cambiado y bueno, y tengo a mi izquierda un protagonista de la selección, uno de los convocados p o Sélex n á n d e z Eric Flora, a quien le agradecemos el contacto y bueno, Eric me imagino que una especie de, Una especie de revancha en lo personal, n o después de haber quedado afuera en lo que fue l a a m e r i c a Sí, puede ser,、eh, quizás no, no de revancha, sino de,、sí. de una nueva oportunidad,、eh, muy contento y, y muy orgulloso de, de estar en el equipo que, que va a representar a、sí. la selección argentina en las ventanas. Bueno, muy fuerte, ¿no? Ahora ver tu nombre y a sabiendo que está confirmado tu lugar con la camiseta y con el número 23, como, como siempre. Sí, sí, la verdad que muy lindo.、Eh, como te dije recién, es, es un honor y es un orgullo saber que, que, que sos parte del de, de, de equipo que va, que va a disputar algo tan importante como son las ventanas fijas clasificatorias mundiales. así que Eh, tratando de e n t r e n a r y de p r e p a r a r l a mejor fecha para, para llegar bien al, a la fecha que ya está muy cerca. Bueno, ¿cómo ves el equipo? ¿Cómo ves estos primeros dos duelos? Y ahora ya te pongo en línea con Fabián Pérez,、eh, primero con Paraguay, un rival accesible, podríamos decir, en los papeles, y después el duro compromiso como es viajar a Panamá y jugar contra un equipo、eh, de oficio, ¿no? Como marcaba bien Sergio Hernández. Bien, bien, la verdad que, que el equipo está bien, se mantiene en la línea de juego que, que quiere Sergio y que, que se entrenó durante el a m é r i c a Sabemos que son dos encuentros muy importantes, quizás como decís vos. Paraguay un poco de, de menos jerarquía que Panamá, pero bueno, para nosotros todos los partidos tienen que ser iguales y tenemos que s a l i r a j u g a r c o n la misma intensidad para, para demostrar que somos la selección argentina y dejarlo bien para d o el país. Fabi,、no, si、te escucha, director, ya puedes hablar con él los minutos que d a del programa y antes de que lo podamos liberar porque se tiene que ir a, al Hotel de Boca. Bueno, bueno, primero felicitarlo,、eh, gracias por el tiempo, Te felicito por esta convocatoria.、Eh, si bien es cierto que no hay mucho, mucho tiempo para entrenar y para, para poder evaluar y todo eso, ¿Qué cosas、eh, que te dijeron antes, cuando estuviste en la primera etapa y donde no quedaste en el equipo, tenías que mejorar? ¿Y qué cosas, si es que te dijeron algo, y qué cosas mejoraste y ya lo podés traer y aportar en esta nueva convocatoria? Sí, creo que cuando, cuando me tocó quedar afuera,、eh, s e r g i o también me habló de, una, de la manera de armar el equipo y de, y de tener bases que quizás tenían mucho tiempo la pelota en la mano. poniendo por ende, lo, lo, los jugadores escoltas que, el, que él necesitaba tenían que, que ser de menos posesión de balón y, y, y quizás más tiradores y más d e f i n i d o r e s Quizás, quizás para, para este armado del equipo le、eh, caía un poquito más cómodo tener algún que otro, que otro perimetral que también pudiera tener bastante la pelota en las manos y, y, y por suerte,、eh, por mis características de juego y, y por la oportunidad que me da Sergio, estoy, estoy muy contento de, de estar acá. Eh, como viste, viste al grupo en esta primera práctica c ó m o viste a los jugadores te sorprendió algo te sorprendió alguno viste alguno más cambiado bien bien la verdad que nos vi muy bien、eh, ayer fue, fue un entrenamiento raro un día muy raro todos todos llegando desde sus respectivos clubes algunos con, con muchas horas de viaje incluso con, con muchas horas de, de jet lag pero bueno el equipo se va poniendo a punto sabemos que, que lo importante es, es llegar lo mejor posible al Al partido del 23 y, y obviamente、eh, poder empezar ganando para, para, para arrancar estas eliminatorias de la mejor manera. Te h a g o la última y te dejo porque sé que se están yendo tus compañeros. Este... Bueno, hay, tuviste que cambiar el chip. Eh, eh, el chip, esto es bueno.、Eh, después de lo que ocurrió, lo de la selección sirve como para、eh, salir adelante y no aflojar. Sí, sí, la verdad que sí.、Eh, por suerte, el, el, el poner un objetivo nuevo y, y tener que poner la cabeza. En, en otra cosa, y también muy importante, como lo son e s t a s e l i m i n a t o r i a s hace que, que、eh, quizás el, el dolor de, de, de la derrota y d e no poder haber conseguido el pase en la final、eh, se, haya, se haya disipado un poco. Creo que, que, que me sirve y que lo tengo que aprovechar para, para limpiar la cabeza. Eric, te agradecemos mucho el contacto, te liberamos.、Eh, bueno, nos estamos viendo, seguramente mañana o, o ya en La Rioja nos vamos a, a encontrar. Gracias y felicitaciones.、Eh. bueno muchísimas gracias a vos por, por la buena onda de siempre ahí está la palabra de eric flor bueno、eh... Fabi, la última y lo libero a eric flor、ah. eh, bueno c ó m o lo tomó la familia sabemos que sigue mucho、eh, tu carrera que sigue mucho programa también te ha hecho ganar unas zapatillas p a s en e su momento bueno c ó m o fue ya te p i d i e r o n la camiseta el pantalón algo y mi vieja como siempre、eh, muy loca muy fan la verdad que, que fue la que, la que más contento se puso creo que incluso más contento que yo Eh, me l l a m ó llorando, me l l a m ó muy feliz,、eh, diciéndome que siempre la vida tenía revancha. La verdad que, que me pone muy contento、eh, sabiendo lo que mi vieja me extraña el día a día y sabiendo que, que... Que quizás e、eh, q u le duele no, no tenerme cerca todo el tiempo, me puso muy contento que, que ella tenga ser Gucci y, y que pueda disfrutar tanto como yo de esta convocatoria. Bueno, y una vez caíste de todo lo vivido en tan poco tiempo, desde el primer título de San Lorenzo, tu explosión en Quilmes, de jugar en toros n e internacionales con, con el t e r r e c e r o esta convocatoria habrá sido parte tal vez del proceso de América. Y es difícil, es difícil, creo que, que、eh, prefiero, prefiero seguir poniéndome objetivos y, y seguir avanzando antes que. Tratar de poner un poquito de respeto a la tierra, sé que es complicado y, y que son muchas cosas que, que estoy viviendo juntas, pero bueno,、eh, la clave es, es tratar de seguir por r g e s a n d o y de seguir sumando de más cosas. s e i é y lo mejor, Dale, muchas gracias. Hasta ahí, entonces, la palabra de f l o r a quien le agradecemos、ah, sensiblemente a Germán Meder, que está enojado porque nos excedimos en el tiempo, pero bueno, hasta acá, entonces, el parte de la sección nacional. Está muy bien, está muy bien. Me parece que Escola no viaja a Panamá. Este, por lo que me, me quedan, d e los 13. ¿eh? Me parece que a Panamá no llega por un tema del. del tiene un partido en China y me parece que va, va a verla directamente.、Eh, pero bueno, lo vamos a. Lo vamos a. a, a si, Podés chequear ahora que estás ahí. Chequearlo y si no, bueno, este, lo, lo, lo tiramos nosotros como, como una información. Te damos unos minutitos, vamos a la pausa. Dale, y, me quedan la última、sí. pausa y yo l a a b r i el g o Dale, dale, v a m o la pausa. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino. Todo el básquet está en uno contra uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570.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 Colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Venta. arroba NadirArgentina.com. Para sus productos, Nadir, Cristales para b a s a r Fin del espacio publicitario. Argentina 570. De selección argentina,、eh, qué rápido que pasa todo. n o Vivimos el Super 4, este, se fue después de, de, de unos dos meses del de Super 20 y ya estamos con etapa de selección. Y la semana que viene volveremos a tener etapa de, de Liga Nacional porque t e r m i n a las ventanas y arranca la, la Liga. Vamos a ir despidiendo a, a Santiago Ortega desde el Pando, que hizo un trabajo realmente magnífico. Nos trajo la palabra de. g r a c i a Hernández, Marco s Mata, Benícola Provítola, de Lucio Redivo, de Eric Flor, el agradecimiento para Germán Beder y para toda la gente de prensa de, de la selección que también gentilmente siempre nos da, nos da un plus y, y, y nos permite llegar a los protagonistas. Y básicamente para la gente,、eh, no, no, no solamente para nosotros, o sea, básicamente para la gente porque este, la gente es la que quiere escuchar la palabra más a los protagonistas. Y, y saber que bueno c ó m o está la selección no la selección mueve muchísimo así que nos pegamos la última vueltita por el pando santi fabio y catar bueno no、sí. quedó nada hija solamente j u a n el utero i l de saludense como siempre se queda ordenando todo a último momento como nosotros que somos los últimos en irnos、eh, no pude averiguar nada de eso se fueron todos a, a la camioneta pero bueno lo que me habían dicho previamente viajaban los tres a los dos lugares ¿eh? bueno、pero、vamos a ir、sí. a ver i g u a n d o igual en un rato no y bueno yo, yo lo tiro escola no va a jugar en panamá Sí, ¿no? eh, okay. va, a, va a jugar berra porque no, no llega a, su, a jugar su, su partido en china así que es muy muy probable que est esto que me acaban de decir que sea cierto p o r que me lo dijo siempre tiene buena grata y, y escola no, no, no va a jugar con panamá sería bueno hace un rato lo vimos a su preparador físico macedo lópez pero ya ahora cuando me dijiste eso ya, ya no estaba más ah ok ok ok ok ok Bueno, Santi, muchísimas gracias, un muy buen laburo. Gracias, nos reencontramos mañana entonces, saludos para todos. Dale, dale, dale. Bueno, la palabra de Santiago Ortega, hablando de la etapa de Selección Argentina, trayéndonos la palabra de los protagonistas. Recordemos que una vez que pasen estos dos partidos, que van a ser el día 23 y el día 26, el 23, 21 a 15 de la noche, por la pantalla te dice por frente a Paraguay. Luis Oroño, el técnico de Paraguay, Javier Martínez, uno de los asistentes,、eh, José Fabio, uno de los jugadores del equipo、eh, paraguayo, después con Panamá el 26, domingo, 6 de la tarde, por la pantalla de t a y e Sports.、Eh, ya están todos los jugadores, llegó el último que faltaba, que era Nicolás La Provístola, así que la Selección Argentina a pleno en esta etapa de nueva, en esta etapa de, de ventanas, en esta etapa de, de bueno, selección que, buscando la, la clasificación para lo que se viene que es ni más ni menos、eh, que el este, que es lo, es lo más ni menos que la clasificación mundial luego s a pide a Noelia Orman que está con nosotros en la producción que pase a, al estudio si no es que ya está ubicada ahí para、estoy、que esté aquí、no、esté aquí、ah, estás rápido estoy en todo terreno viste todos en todo terreno está muy bien son como la 4x4 Eh, este, bueno,、eh, ¿qué tenemos de Liga Argentina? Porque creo que hoy hay un partido televisado,、sí. eh, el de Platense por la pantalla de d e p o r t e、eh, B, a las 21 horas y además hubo a noche hubo,、eh, hubo Liga Argentina también. Sí, bueno, repasamos si querés los partidos que.、Vale. Que se jugaron ayer. Hubo cuatro partidos con eh, victorias eh, a equipos que venían punteros, como es el caso de Rocamora,、claro. que le ganó 86 a 61 a Gimnasia de la Plata, Gimnasia que venía con puntero, ¿no? En la división Centrosur, le ganó 86 a 61 con una destacada actuación de Joaquín Tec, con 22 puntos y 7 rebotes. Y otro de los que un resultado sorpresivo fue el de Petrolero Deportivo Viedma, que le ganó 80 a 77 al equipo de, de José Luis Pisani con una destacada actuación de su extranjero Blossom con 26 puntos y 10 rebotes. En otro de los juegos、eh, Mitre le volvió a ganar el clásico a Talleres 93 a 75. En Mitre se destacó la actuación de Glass, quien llegó al equipo de Jerónimo Treza. Una gran actuación, 27 puntos, 12 rebotes. Y bueno, en Talleres no alcanzó la figura de Martín Gómez con 19 puntos. Y en el último juego que nos queda repasar, Villa Mitre le ganó 88 a 82 en el Templo del Rock a la Unión de Colón. Anderson se destacó con 24 puntos y. Siete rebotes. Esos fueron los cuatro juegos de ...de la Liga Argentina del día de ayer. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy jugarán Platense-Temperley, que como bien decías vos, será el partido televisado por d e p o r t e B, que、sí. comenzará a las 21 horas. Lo dirigirán Cristian Salguero y Raúl Sánchez. Así que bueno, una, un lindo juego porque tanto Platense como Temperley están ahí en las primeras posiciones de, de la conferencia Centrosur. Más teniendo c u en t a b u e n o que ayer perdió Gimnasia, así que Platense ahora está primero con cinco juegos ganados, dos perdidos. Temperley y Ciclista s ubican tercero y cuarto, pero están los dos con cinco partidos ganados y tres partidos perdidos. Así que de ganarle Temperley a Platense, también ascendería, quedaría puntero ¿no? en lo que es la conferencia Centrosur. Así que lindo partido que se podrá ver por la pantalla de Deporte B a partir de las 21 horas. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Y nos queda un juego, verá Villa San Martín, que ya se enfrentaron en la fecha pasada, que fue victoria de, del conjunto de, de Castro. Villa San Martín, que viene puntero en la conferencia norte, se enfrentarán a partir de las 21 y 30 horas con el arbitraje de Raúl Lorenzo y Danilo Molina. Así que esos serán los dos juegos que tendremos para hoy de, de la Liga Argentina. Bueno, perfecto, perfecto. Esa es toda la información de la, de la Liga Argentina.、Eh, bueno, Liga Argentina que va a tener un Super 4 también. Sí, obviamente, el Super 4 que será después de que termine la primera fase con los primeros puestos, ¿no? los primeros, las primeras colocaciones del equipo que quede en la conferencia de la División Norte, en la División Centro Norte, en la Centro Sur y en la Sur. Esos cuatro van a jugar. Ese Super 4 y el ganador de ese Super 4 se enfrentará al ascendido en lo que será la Copa Argentina, que definirá y le dará un lugar a uno de los equipos en la Liga Sudamericana. Un premio、sí. más que importante. Sí, más que importante. Una plaza que todavía no está definida, igual.、Eh, es cierto que va a otorgarle eso y es muy probable que sí sea, porque está bastante avanzado, pero todavía no está, por parte de FIBA, no está porque sería una plaza más. Bien, no, es que claro. quita, no, es, no es que le quita una plaza a, a, a, los, a las plazas que ya se tienen. Se sumaría la a las plazas que ya están otorgadas. Exactamente, todavía, bien. si bien no está todavía confirmada esa plaza, pero es una plaza más que se le daría a la Argentina para tener otro equipo más. En ese grupo, como hicieron este año el grupo D, que jugaron equipos de Ecuador, Paraguay, Bolivia, este, Perú. Eh, me parece que todavía no está. Faltan algunas cuestiones. Está muy bien encaminada esa,、uh -huh. esa plaza adicional, pero todavía no está. Así que si le conseguís, sería un, un, un muy buen premio para, para los equipos del torneo. Sí,、nacional. aparte, los, los equipos digamos que están muy motivados porque tener un Super 4 cuando finaliza la primera fase te da un incentivo más de competir ahora para llegar de la mejor manera y sabes que terminás primero y tenés la posibilidad de. De, de esta competencia que te puedo otorgar, obviamente después tienes que jugar con el, con el campeón, n o pero claro, te, te da la oportunidad y es un incentivo más para, para poder estar en una competencia internacional que hasta hace muy poco tiempo era algo impensado ¿no? para un equipo que juegue la Liga Argentina. Exactamente, exactamente. Habrá que ver que también si、sí, el que va es el campeón, el que asciende, porque puede ir tranquilamente un equipo que no ascienda, un equipo que. No Salga campeón, o sea que gane el Super 4 y que le gane al vean... campeón.、Eh, que exactamente, que le gane al campeón. Así que bueno,、eh, esperemos a ver. Ojalá que le den esa plaza.、Eh, repito, estaba muy encaminado este, y, y todo bien. Así que ojalá que eh, este, eh, se, pueda, se pueda dar. Bueno, el, el extranjero de ferro va a ser h e r v y Street. Jervis t r e e t va a ser el nuevo tranjero de ferro que va a reemplazar a Walter Baxley,、eh, si bien esto no es oficial, este, metiéndonos un poquito en lo que va a ser la Liga Argentina, pero la Liga Nacional. La Liga Nacional. Este, pero、eh, ya está、eh, Walter Baxley afuera y Jervis t r、eh, e e t que es un guardia de 1,88m, tiene 24 años y estuvo jugando hasta,、eh, estuvo jugando la G-League. Jugando en la G-League de la Liga de Desarrollo de los、eh, Estados Unidos hasta hace, bueno, esta última temporada, ¿no? Así que vamos a esperar.、Mm. Buen trabajo de Ortega en el Pando con la palabra de Hernández, Marcos Mata, Nicolás p r o v i t o la Lucio r e d i v o y Eric Flor.、Eh, te contamos que Escola no va a jugar、eh, frente a Panamá, que va a jugar el primer partido frente a Paraguay y, y los 13 jugadores. tanto Berra,、eh, o sea, los 12 jugadores de la selección más Berra que se sumó ahora、eh, en esta convocatoria van a viajar tanto a, a La Rioja para jugar frente a Paraguay como para jugar frente a Panamá, que son los dos partidos que va a jugar Argentina. El día jueves por la noche y el día domingo por la tarde, los dos encuentros que va a disputar la selección argentina. Así que esos van a ser este, los dos partidos de esta primera ventana. La Liga Nacional va a tener fecha de presentación el martes 28、eh, en el Laboratorio, en laboratorio eh, Arte, eh, Marte, perdón, ahí en Arevalo, al 1473. Y、sí, tendrá una linda exposición de fotos, por lo que pude ver y escuchar, de Marcelo Figueras. Exactamente, que va a exponer su colección de fotografías desde 1985 hasta la actualidad. Ya el martes 30. Eh, perdón, ya el miércoles 29 arranca la Liga Nacional,、eh, así que estaremos también ahí presentes con, con el partido entre Estudiantes de Bahía y、eh, San Lorenzo Almagro en el PANDO, el primer partido de la Liga Nacional que va a tener un formato diferente al que veníamos teniendo últimamente. Bueno, Fabi, 12 y 59, ¿te parece si nos despedimos nos vamos, por el día de hoy? No, dale, nos vamos, nos encontramos mañana a partir de las 12. Un beso para todos, gracias por estar, como siempre. A f i c i o uno contra uno radio, Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30 panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco.